Cuando llegaron a la luna, encontraron un problema. Era un p o c encantado. Había tres t r e s y no p a r e c í a a m i g a b l e A uno fue a t r s p a r l o s para buscar la piedra, pero el plan falló. Con un par de trampas estratégicas, muchos quedaron atrapados y la otra mitad escapó.